La música sonidera, música sonidera. 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Don't come over here and just bring me Que momento... En cualquier lugar Zona 69 Se mueve contigo Ahí está la música de Botelum Este proyecto de dos chicas guapísimas Esto se llama Seid El vídeo lo puedes ver en mi web Lamusicasemueve.net Entras en la zona de Radio Show Arriba en el menú Radio Show Y ves un Rotamanders Y aparecen estas dos chicas guapísimas Y puedes ver el vídeo de nuestra canción de la semana Está Seid es En Zona 69 Y ahora llega un proyecto que a mí me gusta mucho Ladybug Luke más Gregor Salto Step by step Remix de Abel Ramos Esta es la mejor zona Aquí puedes bailar todo lo que quieras Entras Comentaros lo que quieras a través del grupo De Zona69 en Facebook También nos puedes seguir a través del Todo lo que vamos haciendo Lo vamos juzgando ahí en el grupo de Facebook De Zona69, nos puedes buscar Teclando Grupo69.lamusicasemueve.net En la barra de direcciones, ok Bueno, Lady Gaga Dice que enamorarse podría afectar A su música y tiene miedo Se Muestra desconfiada Enamorarse, eh Aquí está con su tema, Telephone en zona 69. Todo el mundo bienvenidos. bonitos. Ya que va a ser muy divertida. Aparece él, Raúl Fernández en Zona 69. Hello hello baby, up on me. sorry i cannot hear you i'm kind of busy okay. cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? Es una fiesta. Zona 69. Solo me deixaste tu tanga Aprendo nada que no fuera real Tuve la ocasión perfecta no la supe aprovechar ¿Dónde iré Ahora se está a ser o tú y yo? Quiero que sepas Que discuterle echará mucho las manos Seguro irás De la mano de un tío muy romántico Que te diga Algo más que muy sencillo Te quiero E eu non deixo de pensar E non é que Me volvi a loco, niña Desde que eu me deixo de buscar E anoche dando vueltas sin parar no non encontro a nadie con a que separar de deste hilo que me mata que non me deixa pensar en outra cosa máis que en ti espero que se devolver non pude deshacerme Pero ya no te encontré ¿Y ahora qué coño hago con él? que yo no he dejado de buscar Día y noche dando vueltas sin parar Nena, no he encontrado a nadie Con la que te pueda comparar Solo tengo un tanga para demostrar Que no me invento nada Tuve la ocasión y no No la supe aprobar Que tiene que estar flipando el tío ¿eh? De repente su nombre ha empezado a sonar en todas partes Gracias a este Singers Love Música que nos ha gustado mucho Aquí en Zona 69 Antes sonaba un grupo que a mí me gusta mucho Se llaman Locos de Atar", Y el tema que escuchamos se llama Solo me quedo tutanga Pero si quieres saber alguno de los temas que suenan aquí Entras en www.lamusicasmv.net En Radio Show tienes el tracklist De los temas que suenan por aquí Zona 69 que hace los un tema de esos que te pone las pilas este Baker Street Michael Mind Aquí en Zona 69 Con este pedazo de saxo Esos sonidos que levantan a cualquiera Es eh, perfecta para cuando La peña es a Modora, Ahí en la pista de baile Lo pones Y se levanta el ánimo Tremendo, ¿eh? Es tremendo Bueno, eh, nos puedes pedir las canciones que quieras A nuestro correo electrónico Zona69 Arroba Lamusicasemueve.net También en la página web www.lamusicasemueve.net Ahí arriba tienes un menú Pone contacta Entras Y nos escribes Lo que quieras Tu nombre y apellido En la ciudad, de donde eres y, y las canciones Que quieres escuchar, lo que quieras Lo que quieras contarnos, ahí en la página web También, y nos puedes seguir a través De Facebook, en el grupo de Zona69 En Facebook, entras en tu Facebook Buscas Grupo Zona69 Y nos encuentras y nos puedes seguir Los temas que van a sonar, etcétera etcétera Bueno, y ahora llega Cherry Call Con un remix de su nuevo sencillo Se llama shoot El remix de Boots Junkies Me encanta, suena así bien Nena, escucha. También puedes descargar los programas en tu mp3, ¿eh? Sí, sí, sí. Entras en www.lamusicasamueve.net y en audios, tienes todos los programas para bajártelos y escucharnos cuando quieras. En tu mp3, perfectamente, o en tu ordenador. Charricón, está viniendo bien. Este está teniendo mucho éxito con este primer disco en solitario. Este para Chut. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Y ahora llega esto I'm gonna behind, Don't you worry cause have a real good time We're gonna have a real good time I'm gonna leave the world outside Spend my gonna be a real good time We're gonna have a real good oh time brand a good times of good times of near or like to live flat like back whether you've run the good times again where late night shopping on the first day and a food Un pelotazo, se escucha ese ronbien. Esto nos vamos a esta semana, en zona 69. Ha sido un placer estar con vosotros. Raúl no, Fernández Nos vamos con este tema de Revely Pioneer No Superstar Esto ha sido Zona 69 La semana que viene mucho más En tu punto de liar O también en el podcast Zona69.lamusicasemueve.net Adiós I ain't no superstar I'm just like you are There's no spot like shining on me I ain't no superstar I'm just like you are there's no spotlight shouting on me I ain't a no superstar I'm just a like you are there's no spotlight shouting on me I ain' a no superstar I'm just like you are there's a no spotlight shouting on me. I shining on me I ain't no super I'm the like fight 69 producido por Raúl Fernández 3 w